Eh, Bilbo Gunes eh, propone, pues eh, en un principio, volver a recuperar la calle, ¿no? una calle que durante unos años nos han ido quitando, pues el volverla a recuperar, que los colectivos puedan salir a ella, puedan exponer durante una jornada entera los trabajos que realizan durante todo el año, que un poco pues con el material que, que disponen pues sacarlo a la venta pues para, para su propia autogestión no eh, pensamos que, que Bilbo es el mejor escaparate que, que hoy en día pues podemos ofrecer para que la gente de, de la calle vea lo que los colectivos realizan y los trabajos que en los que están metidos durante durante todo un año ¿no? Yo Bilbo Gune no solamente se plantea como un tema de, bueno, los colectivos sacamos un poco a la calle lo que hacemos, ponemos nuestro material pues para la autogestión y aquello se convierte en un simple mercadillo. ¿no? Lo que siempre se ha intentado buscar es eh, pues un poco el darle contenido y que sea algo más. Recordamos, el día 23 de octubre a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Unamuno, para todos y todas las que estéis interesados, Bilbo Gune, el mercado de colectivos de Bilbo. Opa, es que recasco. Venga, suri, agurro. Agur.